En busca de ti, Shams, he vagado errante a lo largo y ancho de este mundo. He buceado en el interior de rostros extraños y he visto mi devastación. Estaba buscándote, pero no estabas allí. ¿Qué pasó con tu fe en mi convicción de que ningún amante busca a menos que el amado desee ser buscado? ¿Qué pasó con mi propia fe? Está tan ligada a ti que se escapa como el agua entre los granos de arena, que desaparece de la vista en un pálpito de segundo, Como si te fundieses en la oscuridad Y yo tengo que preguntar ¿Deseas mi búsqueda? Creo que debes hacerlo Pero aún así, dudo de mis pensamientos Pues muchas veces la necesidad se convierte en una catarata que nubla la visión Dijiste una vez Hay algo en mí que mi guía no vio Nadie lo vio hasta que apareció mi señor, Neflevi. Yo todavía lo veo, Shams, mi sol Todavía veo esa esencia Pero, ¿dónde estás? Como un muro gigante te batiste sobre mi vida entonces, como una criatura fugaz, te deslizaste en la noche, dejando como legado esta búsqueda continua. ¿Acabará alguna vez? ¿Tendrá este viaje un final? ¿O será eterno, como ese que escribe en la arena, ese caminante del desierto, ese gran amante a quien llaman Magnum, locamente enamorado? Lo vi en el tiempo, en el espacio, hecho pasado, ficción pasada, ¿Conoce su dolor?